10.51 recibimos a Mauro Monteiro. ¿Eh? ¿Dónde andas Maurito? Muy buenos días. Buen día, Cintia. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo tranquilo. Mira Yo le recomendaba a la gente que se ponga el pullover, ya me lo puse yo y estoy adentro. Ah, sí, bueno, está sí. fresquito la mañana, se levantó un poquito de viento en Santa Rosa, pero te digo que el solcito en la vereda del sol justamente está muy, pero muy agradable. Ah, o bien, uno... bien. Hay que andar con alguna... Alguna ropa larga, alguna camperita fina, un suéter fino. Pero te digo que no está para campera de abrigo. No, no, no, no. Este, está para para eso, para un pullover tranqui. Para ¿Eh? un pulovercito tranqui que me gusta a mí el, el, el cuello redondo. Ajá. No Porque... no No tortuga. No, no, no me gusta. Bueno, no. es verdad. No porque yo sé usar cuellitos, entonces, viste, te tapa el cuellito, cuando tenés calor te lo sacás y te queda ahí el, el sí. cogote al aire. Sí, sí. Eh, a mí me pasa, bueno, mira lo que estamos conversando, me pasa con las remeras claro. también, pues me siento que me ahogo claro con, con las cosas muy altas. Por eso el cerrado. cuchito es eh, sustituible, lo sacás. Claro. Claro. Eh, No sé yo, es, es práctico para caminar, para andar en bicicleta Es para... están caro los cuellitos Estuve el fin de semana en una tienda del barrio bueno, mío. El cuellito te dura muchos años Claro, sí, pero están salados ¿eh? ¿Cuánto? Y, y estaba 3.500 pesos el cue un cuellito 1.800 vi uno mediana calidad <risa> Bueno, después decime dónde Así voy y chequeo de entre uno y otro Mediana calidad tienda Luis Miguel Claro, bueno, bueno Yo en la de al lado de Luis Miguel del barrio ¿Eh? Ay, ah, bueno, pero capaz que ahí, bueno, comprar una tanda media cara. Claro, sí. Capaz que este quedó con el precio del dólar viejo. ¿Cómo se notaba este fin de semana que había cobrado el empleado oh, público, eh? Porque la estaban Era impresionante sí. la cantidad de personas. Diarco no se podía estacionar. Tal cual. Pero bueno. Tal cual y, la, y las tiendas de ropa también. Este, claro. yo fui a, fui a fui a comprar un regalo. Y, este, y dice Milo, esta tienda está llena de viejas. Y yo le digo, Milo, bueno, de adultas mayores. Dice, adultas a... <risa> mayores con plata. Dice, deben ir a algún cumpleaños de otra vieja, Milo. Bueno, de una adulta mayor. <risa> qué maestro. Qué maestro. Este, pero, pero tenía sí. razón porque hay que aprovechar el primer fin de semana. Sí, claro. Y plata, aparte era el, día, era el último día de los descuentos del Banco de la Pampa. Claro. Viste, es cerraba. Hay que poner todos todo eso, esos beneficios. Por supuesto. Después, diría mi, mi abuelo, a galguearla. Después hay que galgarla Che, desde el 13 ya empezás a galguearla. <risa> Antes se llegaba al 15, ahora ni eso. Ahora el 13. Bueno, este Cintia en la seccional en la CGT seccional La Pampa, zona sur, aquí en el centro de Santa Rosa, desde este lugar estamos. Se leyó un documento que por supuesto tiene que ver con el primero de mayo que se, se dio ayer y no lo pudieron hacer ayer, lo hicieron hoy convocaron a, a varios gremios de la de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa. Leyeron un documento con críticas a la política este económica del gobierno nacional con un apoyo incondicional a las políticas provinciales y locales tanto de Sergio Silotto como de Luciano Di Napoli y la delegada este adjunta eh, este Marcela Urban, ella es la que está encargada de la CGT Zona Sur, eh, habló con nosotros y este hizo una defensa bastante tibia ...de la reducción horaria... ...es un proyecto de reducción horaria... ...para trabajadores y trabajadoras... ...y le dio una apuesta... ...a la posible candidatura... ...de Sergio Massa... ...como presidente de la Nación... ...si te parece, la escuchamos... Dale. ...tomamos como referencia el 1 de mayo... ...que fue ayer... ...para expresar cuál es nuestra posición... ...como la Confederación Central Obrera... ...de la Regional Centro Sur... ...diciendo y poniendo... Eh, ...los puntos de nuestra decisión ante toda esta crisis económica que estamos viviendo. Más allá del gobierno que vaya a nivel nacional a, a tomar el poder, siempre va a tener que pensar en los ciudadanos y ciudadanas, va a tener que pensar en los trabajadores, que quienes somos los que sostenemos y hacemos crecer este país. Y a nivel provincial, si bien apoyamos al señor gobernador Siliotto y al señor intendente este Luciano Di Napoli, por las obras y por las decisiones que han tenido que tomar en eh, apenas asumieron su mandato, eh, les, los apoyamos y también les decimos que vamos a estar siempre en la situación de alerta para reclamar para, para que cada trabajador de nuestra provincia tenga lo que deba tener, que es un buen salario justo y condiciones dignas de trabajo. Eh, Marcelo, hay un proyecto para eh, reducir el horario laboral de los trabajadores y trabajadoras, ¿qué posición tiene la CGT? Eh, bueno, nuestra posición es, primero a todo, analizarlo por completo. Uh -huh. Y que se haga una reducción de trabajo eh, no tiene que implicar una reducción de salario. Mientras todo siga igual, que el salario siga siendo el mismo en el momento que está trabajando 8 horas o menos, y que ese salario siga aumentando para apaliar todas las necesidades que está sufriendo cada trabajador y trabajadora, bienvenido sea. ¿Es viable acá en la provincia? Eh, y hay que analizar cada puesto de trabajo, eh, es eh, sería una una realidad y algo beneficioso para el, para el ser humano, pero hay que ver realmente las condiciones y, y el trabajo y la disponibilidad horaria de cada uno. Hablaba en el documento que bueno, acompaña las políticas del gobierno nacional y hoy en este contexto inflacionario altísimo, que esto obviamente impacta el poder adquisitivo de los asalariados, pobreza, indigencia que están en el 50%, digamos... Es difícil acompañar estas políticas y digo, ¿por qué tan pasiva la SAC estuvo ocho meses sin reunirse al Consejo Directivo, no ha estado en la calle? Bueno, a nivel nacional, este fue un momento, está bien, estamos acercándonos al final de un mandato y estamos viendo que no hay una solución. Eh, ¿Se tendría que haber salido antes o haber hablado y manifestado esto públicamente antes? Y yo creo que sí, pero eh, tenemos que acompañar, porque si realmente... Eh, cambia y asume la oposición y los trabajadores, no sé si la vamos a estar pasando mejor ¿Pierden derechos laborales? Totalmente, uh -huh. totalmente eso es el plan que tienen este en mente y bueno, ahí acá estaremos los sindicatos luchando para que no se deje de conquistar más derechos y menos que se reduzcan Daire habló de Massa como probable candidato ya que se bajaron tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner ¿Lo ve a Massa como un buen candidato? Eh, ha planteado una política económica bastante interesante, aunque no pudo contra la inflación, que eso es una realidad que todos sabemos. Eh, yo creo que puede ser uno de los candidatos factibles. Bueno, eh, ahí escuchábamos a Marcela Urban, delegada adjunta de la CGT, eh, zona centro o zona sur de, uh -huh. de La Pampa. Eh, el documento es largo, larguísimo, de tres hojas, y no quisieron decir en el documento que los días más felices siempre fueron peronistas y escribieron, este primero de mayo fue muy particular, muchas cosas se están definiendo en breve, pero los trabajadores y trabajadoras tenemos claro que los días más felices siempre fueron los que eh, hemos vivido cuando quienes nos gobernaron lo hicieron con el objetivo de incluir y beneficiar a todas y a todas. ¿Por qué eh, le dio tanta vuelta? ¿Por qué le dio tanta vuelta? Era, siempre fueron peronistas. <risa> y ya está. Pero claro, una, una este más difícil que la mierda. Pero un esto. eufemismo para no decir nada. Decir, sí, claro. Los, pero igual... Los le... día, claro, los, los, los, los días más felices siempre fueron peronistas, y ya está. Claro, pero bueno, por ahí hay algún cegetista que no es tan peronista el último tiempo. <risa> che, no, en serio, el otro día estaba, ¿viste salió el comunicado el cambio de tema ahí rotundamente, pero no tanto. Eh, en el en el en el embrollo que, que encontré, ¿no? ¿Viste que salió un comunicado de Juntos por el Cambio eh, sobre so, quejándose de las políticas del gobierno del gobierno este provincial diciendo, sí. bueno, que ya tuvieron su tiempo este 14 de mayo, en fin, claro, eh, y que bueno, el gobierno nacional nos sigue lo, a partir de la corrida cambiaria, ¿no? Este claro. sale sale todo este documento y estaba firmado que era un este un rejunte total. Firmaba Enrique Juan, firmaba Este eh Miguel Solé oh. eh, Solanas. Uh. Eh, claro, era todo un, un rejunte. Y bueno, este, ahora Solana, o sea, el socialismo está conjunto por el cambio. Claramente, claramente. ¿Claro? Este por, por eso me hizo me hizo acordar un, Una mezcolanza este, <risa> parecida a esta que no querían decir nada. En fin. Bueno, bonito claro. cuando quieras el ancio cuando sea necesario este nosotros seguimos caminando las calles por la bre del sol dale abrazo dale chau